Año tras año, el boxeo en Sierra de Cubitas se mantiene como la disciplina individual de mejores resultados. Entre los muchos logros se encuentran los aportes a los centros de alto rendimiento y el masivo respaldo de la afición, que con justeza lo ubican entre las principales potencias de la provincia. Roberto Pacheco Ramos, responsable del deporte de los puños en los predios del Valle Rojo. Comenta con orgullo los resultados obtenidos en el curso que está a punto de concluir. Alcanzamos el segundo lugar en la categoría social. También se realizó el provincial pioneril, donde alcanzamos el cuarto lugar. Fue otro buen año para el boxeo acá en Sierra de Cubitas, pero individualmente se destacaron varios boxeadores que participaron en esos eventos provinciales. Sí, en esos eventos provinciales se destacaron atletas como Damián Alce, que es también de la preselección nacional. Tenemos el caso de Geniel Areo, que posteriormente participó en el plagiaro nacional, donde alcanzó medalla de bronce. Si tuvieras que mencionarme el principal reto que tiene el boxeo acá en Sierra de Cubitas. Seguir trabajando, seguir desarrollando el boxeo para el curso que viene tener buenos resultados, igual como lo tuvimos en este año. Continúa evolucionando positivamente el boxeo en Sierra de Cubitas, disciplina que posee atletas que asumirán próximamente compromisos competitivos a nivel nacional, donde tratarán de demostrar por qué están considerados como una de las principales potencias boxísticas de la provincia. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.